Compartiendo la música de Lunar en v i e t n a en Radio Encuentro, ¿cómo va? Bien, muy bien, gracias, Pollo, por l l a m a r m e siempre. La verdad que es un placer ahí, ¿eh? la verdad que además el disco suena bárbaro y si bien lleva un par de meses que uno lo puede encontrar por lo menos en YouTube, pero lo quería compartir acá con quienes escuchan Radio Encuentro,、eh, este nuevo disco de Lunar que, bueno, andás tocando y compartiendo. Sí, yo después te voy a,、eh, creo que en abril voy para VM e y te llevo algún disco físico. Eh, también está en Spotify porque estamos con, con Quark Records, que, que lo tiene Facundo Rodríguez, que es ingeniero, bueno, está grabando DVD, bueno, está ahora con h c o mucha gente. Y entonces, me, cuando abrió el sello, me ofreció directamente a editarlo con, con ese sello, ¿viste? De él, de, de este disco infinito, de Lunar, que es el segundo, y lo estamos tocando por todos lados que podemos. Ahora tenemos un, Un, un integrante, un, un, man, un manager, un tipo que, que hace desarrollo de shows y esas cosas, viste, para que, para que el, el disco se escuche y está, está muy bien recibido, digamos, por, por decir así, en la jerga, en la, la, la creme, viste, la, los músicos se copan. Es, es que, que un tiene un muy sonido、bien. muy bueno, se logró un sonido, que se logró un sonido que me parece que debe estar muy contento. Sí, aparte del de, de sonido,、eh, pensé que también esos sonidos se forman con los integrantes, con los tipos que participan en el disco. Que eso estaba mirando, el listado está tremendo. Claro, y, pero creo que fue un poco el laburo de los años, de ir con, conociéndome con gente, l a b u r a n d o con algunos, con otros por ahí por medio de otra persona. Con Arnedo pasó que éramos vecinos y yo, en cara dura, le dije un día: pues, no tenía bajista,、eh, siempre los discos los arrancaba así. Eh, ahora tampoco tengo bajista, pero tengo un baterista que tengo, que s h o r a r y o r d i l e z que toca en Rancheros, y Leandro Casteló, que toca la guitarra. La verdad que somos los tres, seríamos lunar y después siempre llamamos a un bajista amigo para tocarlo, o pero no es fijo. Pero como entraba al estudio sin bajista también, y ya, grababa la batería, las viola, que se yo, y mis referencias, entonces le digo, le digo, mira, yo estoy grabando, empecé a grabar con Facu Facu. Entonces tenemos en c o m ú n a Facundo, Rodríguez. Y ahí nos hicimos medios amigotes. Y yo le pedí y grabó el tema, ¿vale? Esa es, <risa> es cara dura.、Eh, así que me dijo: Bueno, tráeme los temas. Y el i j o alguno, y eligió Navío.、Eh, es, en este que estábamos escuchando recién, que se llama Nace,、uh -huh. está Matías Chela. Sí, está abierto. Es el de ahí, que es e l de Vietnam. También este, fui al estudio de él y lo hice, le, le pedí para grabar. Este, ya hemos acordado, así que grabó el bajo. Y yo me, me quedo, entonces. Hernán García, que era de O'Connor, también está Alfredo t o t d también tocando e Cinco Amores. Sin nombre está Alfredo t o t d Pablo g u l l o t Juanse y yo tocando la batería y cantando.、Uh -huh. Ya estoy hecho, boludo. O sea, si e、si、a g a n n o p l a t o no van a ver a no sé, pero tengo un disco que、uh -huh. realmente me deja muy contento, v i s t e porque también el, el laburo uno lo hace siempre tratando de que, que, que el resultado sea lo mejor posible. Y bueno, en este caso realmente pasó. Y Ponch ahora con Gardelito, Santa, ¿no? p o n c h o está j n g a d r e l i t o sí, totalmente. Tremendo. o t Nos、también. hicimos muy amigos de Eli. Este, yo quiero mucho a Eli, también es un gran tipo, un gran músico. Confía mucho en mí también en algunas cosas que hicimos. La verdad que、eh, es un placer conocer gente así con, con, con, con tanto, tanto vuelo, ¿no?、Uh -huh. eh, ¿Vas a andar por v i e t m a cuando, Gabriel? Y no sé todavía, la verdad que no. Nos tenemos este año pautado, siempre vamos todos los años, ¿viste? que Siempre, sí, lugar. siempre te armas un, un lugarcito en la gente y te v e n í s y t o c a s、eh. Claro, había estado hablando con Marcos o l a v y le、uh -huh. había dejado un disco, h a c i a las corridas, porque estuve ahí, e s t u viendo, e v estuve aquí corriendo, porque se me rompió el lado, tuve que hacer muchas cosas para venir acá, entonces、eh, lo vi. Por ahí me、no、he desarrollado con Marcos,、uh -huh. este, pero la verdad que siempre me gusta que lo caiga bien, ¿viste? Vos sabés que Yo no、bien. tengo pruebas con eso, en c a n t o Estamos girando por todas las regiones, en Mar del Plata. En s Mar del Plata fuimos como 4 o 5 veces, ya, la verdad que m a t a n a la gente ahí. El lunar me ha gustado, ¿viste? Entonces, siempre hay que seguir, ¿viste? Por más de que yo sea de Vierna, o que viví en Vierna muchos años y me conoce mucha gente, siempre tengo que volver a mostrar, ¿no? Como todas las bandas hacen, ¿no? Pero bueno, en el caso no es mío parece que me llega a l t e n e mis familiares. Ni hablar. Gaby, bueno, te quería esto, quería compartir y estuvimos compartiendo toda la mañana este disco infinito. Aquellos que quieren buscarlo lo pueden buscar por YouTube si quieren, ahí en q u a r Record está también Spotify también. s p o t i f Y t aprovechen m b i é n y a ahí. ¿La tapa quién la hizo? La tapa la hizo Santiago Gatti, que es,、eh, es un chico de Santa Fe, que es muy, muy bueno. Yo le, le, había, le produje dos discos a Ángel Clandestinos, que es una banda de Morón, y el segundo disco le hizo. No, perdón, el primer disco le h i z o el arte a este tipo y dije que bueno que está, entonces ahí contactamos y me lo hizo a él. La verdad que también estoy muy contento por eso porque es todo el paquete que cierra entero, ¿viste?、Uh -huh. El arte y, y, el arte sonoro y el arte gráfico. Elemental.、Este. Sí, Santiago g a t t un capo, la verdad que d i v i o e t u v o muy bueno. En cuanto v a y a para allá, te llevo un disco, pues yo.